Hyugas, informadas y ubicadas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Hyugas FM. Somos Lorena. Y Lucía, y junto a nuestras compañeras, queremos trasladar la información a los jóvenes de la manera más distendida posible. Aún así, queda una pregunta en el aire. Lorena, ¿qué es un Hyuga? Bueno, pues a menudo se traduce como el acogedor. Pero para los daneses es un actitud ante la vida. Se dice que un Hyuga es una persona con la que te sientes en casa, con la que puedes estar en una calle llena de ruido, pero aún así tú sientes que estás en casa. Y eso es lo que nosotros queremos ser, vuestros Hyugas. Encantadas de conoceros y esperemos que nos escuchéis muy pronto.